Horacio Seneiza es para envenenarse sin sentido, es clarísima la intención de armar quilombo, no sé de qué lado vienen, hay un problema de base que embarra la cancha, que es la pandemia, y el que no lo ve y critica hoy es un enemigo. Industrias ya piden, déjame de joder, say no more, decía Charlie. Bien, bueno, gracias, ¿eh? le tomamos en cuenta todo. Si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, me la vuelven a enviar, y aquellos que quieran pueden usar el teléfono de la radio para comunicarse. Hoy, en desde el barrio, salió uno de los mayores especialistas en este tema, en el tema policial. Eh, junto con Lautaro Fernández Selle y eh, Leila Vittar, estuvo Ricardo Rajendorfer, amigo, compartimos varias redacciones, sabe del asunto, se zambulle eh, y explica. Escuchamos segmentos del diálogo en la gráfica de Ricardo ragendorfer Realmente es un escenario bastante complejo, este que como vos dijiste, de algún modo comenzó con eh, los últimos avances en la investigación por la muerte de eh, Facundo astudillo Castro y culminó eh, durante la madrugada de, de hoy eh, con esa... ...suerte de protesta policial eh, por eh, mejores reclamos. En ese sentido, este digamos, pienso yo que estamos eh, ante un escenario de, por qué no decirlo, de enfrentamiento entre eh, esa Fuerza de Seguridad y el Gobierno provi Provincial. Este, una situación que, desde luego, eh, no es solamente por eh, un reclamo sal salarial, sino que este, yo diría que subyace en esta historia eh, toda una serie de situaciones que se vienen arrastrando desde hace muchos años y que este nunca se ha resuelto. Pese a los intentos que hubo en algunos eh, gobiernos bonaerenses a lo largo, repito, de los últimos años, por al menos atenuar esa situación. Y eso nos lleva a este, a empezar a este, asumir que eh, la democratización de las fuerzas de seguridad es una de las grandes deudas que el Estado tiene con su propia historia. Gracias a los amigos que nos acompañan a diario, a la Federación Gráfica Bonaerense muy especialmente. Mañana, gran reportaje con Héctor Amichetti, muy a fondo. Habíamos estado charlando el lunes de esa realización con el objeto de tener un panorama completo de la actualidad nacional. Eh, gracias a la Corriente Federal de Trabajadores en su conjunto y un fuerte abrazo a la Unión de Músicos Independientes. Ediciones Al Arco. Primera Editorial Argentina e Independiente de Literatura Deportiva del País. www.edicionesalarco.com.ar ¿Por qué no usas cargos?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 Que tenés cerebro, usalo Luchemos por la vida Periódico Conexión 2000 Arte y cultura en el nuevo milenio Con la gente A favor de la vida 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de CICUS. Pedilo en las librerías o en www.cicus.org.ar Periodismo violento. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar barra unidades febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La buena lectura ilumina. Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía, de Luis Lázaro. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. Director, Juan Carlos Manuquian, SICUS.org.ar Seguimos en La Señal. Y este tema está dedicado a Carlos Aira, para que no se queje. La morena pisa con garbón que un relicario, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado, que has pisado tan lindo pie. Y esto nos dice el querido Enrique Martín, periodista amigo de la casa. Lo escuchamos. Nos sentamos frente al televisor. Ocupación de tierras, protestas policiales, traslado de baes. Epicentro en todos los casos, provincia de Buenos Aires. ¿Es una coincidencia? ¿Tiran contra Kicillof o contra Berni? ¿O contra los dos? Mientras los analistas se lucubran teorías... Un solo dato es explicativo, nos parece. No necesita confirmaciones. El operativo con Báez fracasó adrede. Poder Judicial y Servicio Penitenciario montaron un show demasiado grosero para ser creíble. Pareció casi armado en una oficina de Clarín. ¿En qué parte, dice que un traslado legal para una prisión domiciliaria no puede hacerse, por ejemplo, a las 4 de la mañana. Pero no, fue a la hora del prime time de los noticieros, 90% opositores, como se sabe. Y entonces los democráticos vecinos del country, avisados, completaron el trabajito antes de la cena, sin mayor esfuerzo. El amarracho quedó completo porque ni le dieron orden de circular o de meterse en sus casas después de romper los vidrios del móvil y de impedir una diligencia oficial. Eh, todos hablan de libertad hoy día, los del country y los de los actos anti cuarentena. Pero nunca tuvieron tanta tanta libertad para hacer cualquier cosa. Todos contra Berni y todos contra Quisilev. O sea, todos contra Cristina. El resto no parecen preocuparles para nada. El resto incluye al presidente. Claro, en un instante, después de la tanda, vamos a hablar con Diego Manuel Rodríguez, abogado, referente nacional de la agrupación La Nunca Menos, especializado en estos temas y tiene bastante y fuerte para contar sobre la cuestión de la seguridad. Préstele atención. Estamos en la señal, estamos en la gráfica. Aquí Lucas Molinari nos impone de un documento que emerge de las tierras de Guernica, y dice total repudio al desalojo de la Cámara nuevamente, la llamada justicia cumple su papel defendiendo los intereses de los country y explica extensamente la situación. Vamos a la tanda, ¿eh? usted recuerdo, también puede comunicarse al 11 50 12 35 89 porque los materiales de texto son muy extensos, los que nos están haciendo llegar, puede dejar su mensaje y nos reencontramos con toda la información y el cierre con Hernán. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiográfica FM 89.3 La Radio Bonita.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 ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, no me parecía. ¿Por qué lo escucharías? por las dudas. Por las dudas se ha Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Jugamos, nos reímos, esa es la idea del programa. ¿Qué Ser chicos. Todos los martes de veintidós a 24 ¿está bien? FM89.3, radiográfica. Fin de espacio publicitario. Carlos Aires reconduce la dedicatoria del Paso pasodoble para Luisa, le mandamos un fuerte abrazo a Luisa. Aquí Alito de P suma al repudio, eh, es una lucha gaitas y vascos aquí, eh. Y Fernando Vigo que entra en el debate con todo, dice, "Disonto con el oyente que dijo Todo lo de estos días es solamente contra Cristina Berni y y no contra el gobierno nacional. Gracias, Fernando.